para nada, Esa、Madre、es la gran noticia. La gran noticia, noticia el para el equipo. Porque además, de... el, el, el equipo, con la llegada de West,、sí. va a sufrir un cambio desde el punto de vista del armado, de la cuestión estratégica. Porque g e o r g y Dejará ese puesto de alero para、sí. pasar a jugar de cuatro, como lo hizo la temporada pasada en Concordia,、sí. alternando en el caso de ser necesario. Y este Mario Hueque es realmente un jugador desequilibrante. Y dejamos para el a g u a n t i d o Y dejamos para l a g u t a d o r Quilmes Lanús,、sí. porque vamos a hablar con nuestro entrevistado, que es, también es de la Conferencia Sur. Y después completamos la fecha de hoy, que es Julio Lamas. ¿Cómo te v a Julio? <risa> Buen d í a Matías Travers y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andas? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, primero, gracias por el tiempo. Sabemos que estás ahí corriendo. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Un a c e r Bueno,、eh, nada, te llamamos un poquito por, por, e、eh, l momento que está pasando San Lorenzo, porque te leíamos en, en Baje Plus con el amigo Fabián García, este, hablando de la metodología de trabajo. No, es un tema que no. nos ha tenido preocupados y ocupados en las últimas semanas, habida cuenta de la gran cantidad de lesiones que hay,、eh, del poquito tiempo que se lleva de temporada, y, y, y bueno, tu equipo ha sido golpeado. Con unas cuantas y este último fin de semana, bueno,、eh, el domingo precisamente, con cuatro titulares menos o con cuatro figuras importantes menos para enfrentar a Peñarol, ¿no? Sí, se nos han j u n t a d o lesiones. Eh, eh, alguna de ellas, bueno,、eh, accidente, ¿no?、Eh, Germán、sí. eh, eh, eh, recibe un, el a i r e de una f a l c a golpea contra la jirafa el piso. Eh, y tiene un golpe en la costilla y en el, se la s t i m a el músculo intercostal. Bueno, impredecible, no hay nada para hacer con ella.、Eh, otra de las que tenemos,、eh, quizá podríamos haberla evitado y, y bueno, en eso estamos ¿no? revisando todas nuestras cosas para...、Eh, Terminar de adaptarnos a un cambio que ha tenido la competencia en el calendario de juego. Tampoco es que no estábamos haciendo、eh, cosas porque ya yo había hecho una adaptación en mi sistema de entrenamiento el año anterior y este año continuaba.、Eh, y bueno, en la realización de las cosas entiendo que es muy importante、eh, la rotación de los minutos.、Eh, al jugar,、eh. nosotros esta semana vamos a jugar. Eh, cuatro partidos en ocho días. Bueno,、eh, la rotación de, de los jugadores y、eh, hacer entrenamientos en esos momentos, hacer entrenamientos de básquet más cortos. ¿no? Cuando después te toca que juegas un partido en siete días, es el momento de hacer los entrenamientos de básquet、eh, como los hacíamos antes con 44 partidos, más largos, ¿no? pueden ser de dos horas. Ahora, mientras e está jugando esa cantidad. Los entrenamientos de, uno, de básquet tienen que ser de una de las 30 y, bueno, la preparación física, este, técnica totalmente realizada, ya, ya lo veníamos haciendo nosotros. ¿Y también lleva y a Julio bueno, a trabajar mucho más sobre los casos puntuales? ¿Cómo?、No、también lo、bien. lleva a ustedes, a, a los entrenadores, a trabajar sobre el jugador puntualmente、eh, y atender más cómo está ese jugador, la sobrecarga que tiene individualmente, si bien ya lo venían haciendo,、eh, teniendo、sí. en cuenta el periodo de descanso que puede llegar a tener también. Y profundizarlo totalmente. La realidad ya, es que nosotros hemos tenido una cultura europea en el cuanto al entrenamiento, ¿no? es, los d o b l e turnos, las cargas de trabajo y todo eso. Y hoy nuestra competencia hace que tengamos que ir a una situación intermedia entre esa que teníamos y la que tienen los equipos en la NBA.、Eh, sobre todo con el calendario r e g u l a r nosotros no jugamos 82, como e l l o s jugamos 56. Pero el calendario con el tema de la gira es irregular. Entonces, tiene que haber una este, planificación que atienda eso y tener este, bueno, una carga de trabajo en los momentos que haces una gira、eh, o en los momentos que、eh, la gira、eh, o es de tres o de cuatro partidos. Entonces,、uh -huh. jugás estas s i g a s haciendo eso u ocho. o sino si no, si volvés de la gira y j u g a s a las 72 horas y dos días después, o si no, si te toca, tiene que estar programado en función de eso, y en eso estamos todos、eh, terminando de armar este nuevo sistema, porque es en la segunda temporada que estamos así, entonces bueno, eh, eh, ya habíamos hecho una parte grande, pero la verdad que a veces cuando algo te sale mal, ¿no? Eh, eh, se aprende más a veces de un error que, de, que de cuando sale todo bien.、Y、en este caso, el ver tan claramente、eh, el dolor de los lesionados acumulados, como cuando te quemas con leche de la vaca y lloras. Y acá viene otro cambio de cultura: que es que a, a veces, cuando estás en esa cantidad de partidos, ya hay un jugador q e jugador 20 y el otro 25, hay que hacerlo. y que pase lo que tenga que pasar en los e l partido. Esa no ha sido nuestra cultura. Nosotros、sí. vivimos día a día como país y en el deporte、pues, también. Entonces, eso、eh, yo, por lo menos yo como entrenador, lo voy a incluir. Y entre eso o que algún día un jugador、eh, dejar pasar de lado en un partido que descanse y que no lo juegue y buscar el resultados i n él. Lo voy a incluir porque después de, este, el el. el Perjuicio que te causa perder al jugador por 21 días o un mes es mucho mayor que el de un partido. ¿no? Eh, eh, Julio、eh, j u Lama, i o l con quien estamos hablando, el técnico de, de, de San Lorenzo de Almagro,、eh, el, el, el fin de semana estaba hablando con un amigo justamente por el tema de las lesiones y, y, y me decía:、eh, Pero es casi la misma cantidad de partidos como si, si se hubiese,、si、hubiese jugado el sistema anterior a un mes y medio, digamos, de competencia. Yo pregunto: ¿cuál es la diferencia? Si es que la tenés, como para explicarnos a nosotros, de jugar de esta manera 11 partidos, que la mayoría de los equipos pueden llegar a tener 11, algunos menos, alguno s puede tener algún otro más.、Eh, con respecto al sistema anterior,、eh, ¿por, ¿por qué cambia o varía tanto el hecho anterior de. Anterior a 44, decís. ¿Cómo? Claro,、Hasta、cuando, cuando era 44.、Claro. La frecuencia, la frecuencia, el sistema de giro ca cambia la frecuencia. ¿Cuánto juega viernes y domingos? Eh, recuperabas el lunes y empezabas a entrenar el martes para preparar viernes y domingo. La frecuencia, digamos, el, el estrés presente en la competencia. Cuando vos te vas seis días o te das ocho y este, estás compitiendo para buscar un resultado y preparando partido y jugando,、eh, sube la exigencia. Y bueno, nada, tenemos que aprender a, a manejar esa situación, sobre todo si se va a seguir jugando 56 partidos. Este, sí. eh, digamos, mi objetivo como entrenador es aprender a manejarlo de la mejor manera posible. ¿no? Y, y justamente y se, en este t i e n e que poder, pero、claro. es todo un, un cambio de cultura. ¿no? Claro. Y, y justamente en este punto es donde vos hacías digamos, la reflexión,、eh, aquella de que por ahí no manejamos como teníamos que manejarlo.、Eh, no, eso lo hago en, en cuanto a no en todos los casos. Nosotros no podríamos haber hecho. Ninguna prevención con lo de Walter y con lo de Martina, porque Martina, con los minutos de juego que ha tenido、eh, jugando y, y cómo le hemos dosificado los entrenamientos,、no, eh, evidentemente esto tenía que pasar. Ahora le vamos a hacer、eh, este, diferentes estudios este, clínicos y dentales y todo para ver por qué este, se están repitiendo los, los desgarros.、Eh, en el caso de Tenca y Rinemata, en el caso de Tenca. Me parece que 32 minutos de otro medio. Es mucho, para jugar ¿no? c a n d jugamos el partido en octubre, este, se me fueron.、Eh, tendría que haber tenido cuatro menos. Si hubiera tenido cuatro menos, y bueno, te diría, mirá, este, no se fue, no tendría ninguna duda. Ahora tengo la duda de si no tendría que haber tenido cuatro menos en un mes con nueve partidos. En noviembre vamos a jugar siete. Por ahí hubiera sido distinta la situación. Claro. Esto es algo que hay que tener que. Que yo entiendo y he aprendido que hay que tener en cuenta claramente antes de, de tomar la decisión. Y el deseo de ganar el partido no te puede llevar a, a cometer un error en eso. Eso está claramente es un cambio de cultura. Nosotros siempre hemos vivido día a día la competición.、Eh, en te... Estados Unidos están súper acostumbrados a que un entrenador diga: Bueno, estos dos descansan, se van para acá, se van para allá. O estos minutos de este partido lo tiramos. Bueno, acá no. Acá no es así. Pero es,、eh, tenemos que aprender porque lo peor es perder a un jugador. Seguro, seguro. Bueno, te, te, te agradezco la sinceridad este, y, y, y la, la manera como, como cuentan las cosas. ¿no? Anoche yo le decía lo mismo en, en la red a, a Leo, este, a Gutiérrez y a, y a Santander, a Silvio, porque también ellos buscaban algunas cuestiones. Leo hablaba del cuidado. Para prevenir las lesiones del cuidado del jugador profesional en la etapa de receso, ¿no? de, de llegar a la pretemporada ya con un entrenamiento básico importante hecho,、eh, no con kilos de más y todo eso, para utilizar esos 40-45 días de pretemporada para ponerse fino, pero no para empezar a ponerse a punto. ¿no? Mirá, si la pretemporada no sigue siendo 45 días, es imprescindible que los jugadores lleguen en óptimas condiciones al primer día. Si ¿Sí, ahí. Ya podés empezar a hacer todo lo del sistema de juego y estar en condiciones para empezar a jugar.、Eh, si no, lo tenés que poner en, en, en forma paulatinamente y empezar a entrenar el sistema de juego y situaciones、eh, de conjunto en la tercera semana o en la cuarta, y el tiempo no da para que el equipo comience la, la confesión en, en condiciones. Así que esas son cosas ya para la. Para la siguiente temporada, que es conveniente en este cambio, preparar las herramientas para poder afrontarlo de la mejor manera. ¿sí? Y bueno, y la, este, digamos, yo en ningún caso, cuando sucede esto, eh, busco eh, la respuesta a b u s q u e Todo el cuerpo está en todo tipo de situaciones para ver en qué caso podríamos haber ayudado y en qué caso no. También podría haber pasado que haya jugado 32 minutos y no se hubiese lesionado, porque tiene 27 años. Podría haber pasado perfectamente. San Lorenzo no tiene un jugador entre los 10 jugadores que más minutos juegan, pero bueno,、eh, nosotros podríamos haberlo eh, eh, administrado mejor eso y, y estaremos muy atentos de acá en adelante. Pero veíamos Julio con el gallego charlando el otro día,、eh, hacer referencia a los 10 que más juegan. Los 10 que más juegan en la liga no tienen lesiones. Pero sí, sí son integrantes de planteles en donde hay muchos lesionados. O sea que en algún momento tal vez siempre se llegue hacia el mismo lugar y bueno, hay que encontrar la manera、sí. de, de. También hay que ver cuál es la seguridad de esos jugadores,、sí. cuál es el de preparación de esos jugadores, los cuidados personales que tienen en su tiempo libre. Hay muchas cosas que influyen en, en, en esta situación. Este... Pero está claro que lo que estamos hablando es eh, importante eh, actualizarse y adaptarse a esta nueva situación. Eso es lo más importante de todo.、Eh, yo, digamos, el sistema de entrenamiento que usamos ahora,、eh, yo lo vi por primera vez en l o s s p u r en el año 99. Bueno,、eh, este, nosotros también tenemos en nuestros equipos. Contenidos, jóvenes de 17 años, de 18 años, 19 años, 20 años, que necesitan fuera de esos sistemas un entrenamiento individual este, de desarrollo tanto físico como técnico para crecer. Bueno, eh, también eh, se hace eso, ¿no? Y eso está eh, eh, visto y contenido dentro del sistema de trabajo.、Eh, ahí estamos, los argentinos siempre tratamos. Eh, innovar y actualizar y de capacitarnos y de resolver ante estas situaciones. La verdad, que en eso nunca le hemos quitado eh, eh, el cuerpo a las cosas y eh, eh, yo me siento muy tranquilo ¿no? con los entrenadores de nuestro país. Ah, de eso no hay ninguna duda. Y, y lo de ayer para vos fue nuevo tener que preparar un partido con cuatro bajas tan gravitantes como, como lo son Aguirre, Germán. Mata y Martina estaba pensando n o、eh, lo de cuatro bajas. Para... Bueno, y un último tema: también nosotros en San Lorenzo hemos vivido toda una situación nueva en el club, en el equipo, y un montón de expectativas y de intenciones. Y por ahí le vimos a un partido g a n a d o en el comienzo del torneo una trascendencia que cuando tengamos más experiencia no le vamos a dar. Es premia y en el post. Y bueno, y ha sucedido esto. Y, este, y bueno, nada, tenemos que hacernos cargo de resolver. Yendo a lo del partido ayer, bueno, de tener cuatro bajas, ahora no me acuerdo. Me acuerdo de tres,、eh, Cepollinobile y Profit p e l u s i en los últimos partidos, p o r regular con Libertad es un chale, la primera temporada que lo dirigí. Es que era un montón, c e p o l l i n o b i l i Profit y p e l u s i tres titulares, un montón. Eh, también me ha pasado de tener、eh, menos recursos que el oponente digamos,、eh, a mí me ha tocado todo tipo de situaciones, equipo con mucho s plantel e s y muchos recursos o bien he tenido en Benur o en Sport Club eh, eh, que ingeniarme con este, menos personal, ¿no? j、eh, a、eh, que dirigí obras Nunca me i n g e n i é con menos personal, sí que podía ser con no tanto presupuesto, pero siempre traté de tener 10 jugadores con ese presupuesto. No,、sí. no contratar 8 por tener ese presupuesto, porque creo que no va más. La, la idea es jugar, tener 8 jugadores, la idea no, es tener 10,、no. y entonces vos con el presupuesto que tenés tenés que contratar 10 para mí.、Eh, entonces, bueno, si después dentro de ese 10 hay jugadores que vengan del TNA o que este, de, no sean de un. De una experiencia o un nivel de calidad tan alto, no importa, pienso que hay que tener 10 y ya desde, desde obra y gana en salones hemos tenido 10, pero bueno, acá se ha dado l e s i o n e s acumuladas que han hecho que el domingo y el miércoles juguemos con este, con un equipo limitado y que hayan tenido que jugar los fines bastante tiempo. Estamos en proceso de preparación, nuestro grupo de liga de desarrollo. De hecho, algunos de los chicos que hemos reclutado van a venir en el verano porque tienen que terminar el colegio. Bueno, eh, nada. Eh, eh, ante la duda, coraje. <ríe> y sí, obvio. No queda otra cosa. ¿Cómo ves el nivel de juego de la liga, Julio? En la zona sur, que es lo que más vi, ¿no? Y que estuvimos en cancha y que, y que da mucho más fundamento para opinar. Um... Uh -huh. Julio, ¿lo perdimos? Lo perdimos. Lo perdimos. A ver si se lo recuperamos este, hablando de, con Julio Lamas este, acerca de、mm, Bueno, las diferentes、eh, situaciones que está, está pasando. Pero no hablamos solamente de San Lorenzo, porque yo le quiero a la gente que se está comunicando por Twitter. Eh, Palito, por ejemplo,、eh, que se ha n p r e n d i d o ya en la, en la discusión y que habla、eh, acerca, o, o gracias, Bausa, gente de San Lorenzo, <coughs> cirujas, que están. Eh, eh, Julio no está, ni, ni siquiera está poniendo como excusa lo de los lesionados. Es lo una dijo, situación、recién. real, es una situación real, y, y lo, la nota、eh, está apuntando a, a este tema. Momento que está pasando la liga, ¿no? Y que ya con Matías hicimos, junto a Noel y Damián, en este programa notas a los profesionales más reconocidos: a Diego Gripo, a Manuel Álvarez, el profesor Álvarez,、eh, Dex, Chanela, Vega, Romano, Battle en el conjunto de, de Quinza, Malara, Landoni, Ferrer en, en, en, en Estudiantes de Concordia, Quilme con v i l d o s a Maciel, Darley, Espalas, Sequeira. Ahora, San Lorenzo, no son excusas. Estamos hablando de situaciones reales y de cómo cambiar, hay que escuchar bien, cómo cambiar la metodología del entrenamiento. Y estamos hablando de situaciones que están ocurriendo no solamente en San Lorenzo, sino en los equipos de la Liga Nacional. Pues yo soy Quilme, me preparo para jugar y no tengo ni a b i l d o s a ni a Maciel, ni a, ni a Sequeira en un momento a paladarle, y no es lo mismo. Entonces,、eh, esto no, no, no significa poner e x c u s a s sino que estamos hablando de situaciones reales. Bueno,、eh, lo、ah, tenemos. A mí lo complicado en, este, en, en estos casos me da la sensación、sí. que es la generalización, donde sí. donde sí, hay muchos que tal cosa, o hay otros que. No estamos no, hablando de casos puntuales. Hay que、claro. eh, individualizarlo para realmente. Exactamente,、Saber、tener una maqueta de diagnóstico Exacto. cierta, si no es mucho. Si no es hablar por hablar.、Eh, Julio, bueno, retomamos el contacto.、Eh, nos decías que lo que más habías visto era la conferencia sur. Sí, en la zona sur no hay equipos malos. En、eh, la temporada pasada había, esta no hay.、Eh, por lo tanto, eh, eh, en, en los 18 partidos va a ser difícil、eh, ganar fuera de casa.、Eh, Para todos, hay que jugar bien para no s e r a de casa. Y,、um, como ahora es el equipo que mejor funcionamiento tiene,、eh, ofensivo en, en la zona sur. Tiene una línea de juego bien clara y los jugadores la este, sienten, la defienden y la ejecutan.、Eh, Peñarol y San Lorenzo tienen、eh, jugadores Eh, eh, tienen oficio, experiencia y personalidad,、eh, y obra tiene un、eh, grupo que en progreso, ¿no? De, de jóvenes de calidad en progreso,、eh, y cerró bien sus extranjeros. Esos cuatro equipos son los、eh, que mejor han estado hasta acá.、Eh, Y, y después, bueno, hay equipos como Lanús que perdieron dos partidos con pelota en el aire,、claro. a nosotros nos tendrían que haber ganado, <risa>、eh, y que juegan mejor que los números que han conseguido,、eh, y, y hay equipos que pueden intentar eh, eh, disputar de esos cuatro, ¿no? como Boca, tienen personal para hacerlo.、Eh, así que eso es lo que he visto en la zona sur. Eh, después en la competencia globalmente、eh, Insa es un equipo muy fuerte, es el campeón, muy completo. Le sale una cosa mal y van y fichan a d a v i d Jackson instantáneamente. Que bueno, el junto combate él,、eh, es lo mismo que fichar a Pablo Quintero y a Leo Gutiérrez en esa liga. No, Ellos por, no por ser extranjero,、eh, digamos, no hay duda de su rendimiento. son Totalmente garantizados aquí. Totalmente. Así que eh, eh, pienso que ellos y regata de corriente con todo el equipo、eh, tendrían que、eh, estar entre los mejores de la liga. Julio,、eh, nah, no te molestamos más, te agradecemos nuevamente por, por el, el contacto y, y somos reiterativos y hasta pesados. Pero、eh, nos encanta cuando podemos hacer una nota así que nos explique y que, que cada uno de los protagonistas, en este caso vos, O el oveja, el otro día, o, o anoche Silvio, o Leo,、eh, puedan decir con esta, con esta sinceridad: la NUNO tendría que haber ganado a nosotros, estoy en un aprendizaje con el equipo y la, el sistema de competencia. Es realmente muy, muy piola porque de los protagonistas salen cosas muy, muy importantes. Gracias en serio. Todo lo que tenga que ver con el sistema de entrenamiento, lo que tenga que ver con la competencia, lo que sea. Eh, mi principal compromiso en la actividad es con la competencia. Para mí, lo más importante de todo es la Liga Nacional. Y todas las opiniones o todas las cosas que hago o digo, mi principal compromiso es con la competencia. La Liga está por encima de todo para mí. Exactamente, para nosotros también, compartimos. Un abrazo enorme, Julio. Abrazo, chicos. Ahí está,、Yo. Julio Lamas, hablando un poquito del de, de momento de San Lorenzo, de, lo, de, de, de, de la preparación del equipo.